Y a las 10 se acerca a Boulevard Carlos Martín Beristain, es doctor en Psicología Social. Martín Beristain tiene una trayectoria extensa e intensa en el campo de las víctimas de atropellos policiales, políticos, de contiendas. Ha trabajado en Colombia con víctimas de la guerra, en Perú, en la Comisión de la Verdad, en Ecuador, en Río de Janeiro con las madres que habían perdido a sus hijos por la represión policial, o en el Sáhara, con familias de saharauis desaparecidos, o también en Euskal Herria, en la iniciativa Glyncre. Le llaman el pacificador vasco. Yo no me perdería la entrevista, no por lo que yo pregunte, sino por lo que él cuente. Carlos también ha trabajado en Guatemala y precisamente desde allí llega Telma Aldana, que es la fiscal general de este país y que fue incluso presidenta de la Corte Suprema de Justicia guatemalteca. Con ella hemos quedado a partir de las nueve eh, y media. Esperamos charlar con esta mujer que acaba de recibir un premio en Navarra por parte de la Universidad Pública. ...sobre su trabajo en el ámbito de los derechos humanos... ...y los pueblos indígenas... ...pueblos sobre los que esta mañana... ...también vamos a llamar la atención... ...hace dos semanas supimos que en Honduras... ...habían asesinado a otra defensora... ...de los derechos de los indígenas... ...a Berta Cáceres... ...que era una institución en este campo... ...pues resulta que hace unos días... ...hemos conocido la muerte de otro activista... ...medioambiental, también indígena... ...compañero de Cáceres... García Lainez y sus nombres se suman a los de otros indígenas asesinados en los últimos años. ¿Qué está pasando con ellos? Lo vamos a hablar con Telma Aldana, con Mónica Alonso, que es miembro de la ONG vasca Abicilur, que estaba en Honduras cuando asesinaron a Berta, que incluso acudió al funeral. Y charlamos también con Miquel Berraondo, que es un abogado navarro, que trabaja con IPES y que es uno de los pocos especializados en Derecho Indígena. Yo tampoco me perdería estas conversaciones. Oh me vuelve y me atrapa es 9 y 36 minutos suena blues guatemalteco gabi moreno es una cantautora de este país y ella nos va a servir para situarnos en guatemala en honduras y para hablar de algo que ha ocurrido en los eh, en las últimas semanas que no sé si ha ocupado en los medios en medios como este también ¿eh? el lugar que merece Esta mañana queremos mencionar dos nombres, Berta Cáceres y Nelson Noé García. Ambos pertenecían a las organizaciones populares e indígenas de Honduras, una de las organizaciones indígenas más importantes de este país. Y ambos han sido asesinados en el mes de marzo. Berta, el 3 de marzo, y Nelson, 12 días después, el 15. Ambos, y especialmente Berta Cáceres, habían luchado por los derechos de las personas que son desplazadas o obligadas a salir de las tierras en las que viven, porque en esas tierras se querían construir o se quieren construir grandes proyectos de aprovechamiento de recursos, en el caso de Berta, en la zona donde ella vivía una represa hidroeléctrica. Una situación, la del hostigamiento a pueblos indígenas, incluso el asesinato de algunos de sus líderes o lideresas que no se limita a Honduras, que también se ha vivido en Colombia o en Guatemala. De todo vamos a hablar en los próximos minutos con varios invitados, decía Berta. ...que el asesinato de Berta Cáceres... ...tal vez no haya recibido los titulares que merecía... ...a pesar de que era una mujer influyente... ...que llevaba peleando por los derechos de su pueblo... ...el pueblo lenca, más de 20 años... Y tal vez pudo ser asesinada por ello. Justo cuando ese asesinato ocurrió, y cuando ocurrió el de Nelson, nuestra primera invitada, Mónica Alonso Sanmillán, del Área de Derechos Humanos de Mundubat, se encontraba en Honduras. Acaba de volver de Centroamérica hace unos días y acaba de realizar esa gira por Guatemala, El Salvador, relacionada precisamente con este tema del que queremos hablar en los próximos minutos, con las violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos. Mónica Alonso Egunon... No, loreto con qué sensación has vuelto de, de este viaje qué es lo que has visto eh, bueno loreto pues eh, bueno antes que nada agradeceros ¿no? a, a, a radio Euskadi por este, este espacio ¿no? que, que que nos facilitáis ¿no? eh, porque efectivamente como, como comentas lamentablemente la, la vulneración de, de derechos a los defensores y las defensoras del, de la tierra del territorio del medio ambiente pues no recibe esos grandes titulares que que la defensa de la vida se se merece no mm. eh, la realidad es que en el caso de de berta de berthaáceres Sí ha tenido un, un impacto mucho más mediático no que que en otros casos no imagínate eh, la situación que viven pues lo, los miles de de campesinos de campesinas de de indígenas que de manera anónima día con día eh, defienden defienden eso esos derechos no ese derecho a la vida y a la permanencia en su en su territorio no Entonces, la, la, la sensación que me preguntas sí. por ella, pues sí si, si es una sensación de, pues un, de un cierto desasosiego ¿no? por por, esta, por esa situación de continuo agravamiento. ¿no? El, el caso de, de Berta o el caso de Nelson, lamentablemente, no, no son casos aislados ni, ni en Honduras. Ni en guatemala y además mencionabas otro otro país que, que también vive una situación obviamente diferente por, por la situación de, de conflicto y actual proceso de paz como es colombia, colombia sí. pero que que realmente sufren en la, la misma situación y el, el mismo proceso de, de matriz de dominación del, del territorio no y de, de explotación de esa tierra de ese territorio eh, en manos pues de, de grandes transnacionales y de grandes capitales no solo transnacionales y con implicación europea o estadounidense también transnacionales eh, latinas e incluso capital nacional de los propios eh, países uh -huh. ¿no? y, y ese es un poco eh, la, la sensación que, que bueno que no es que me traiga sino que ya me llevaba no esto es, esto es el análisis que Que, bueno que es compartido por la mayoría de organizaciones sí. que trabajamos en la, en la promoción y, y la protección de, de la defensa uh -huh. de, del derecho a, a la tierra al territorio y, y al medio ambiente no pues que existe que existe un, un proceso ¿no? de, de expropiación y de, de, de acumulación por despojo ¿no? de, de la tierra y de los recursos naturales y que las personas que más eh, afectadas están por este proceso son las propias personas que habitan el territorio, ¿no? Entonces, pues eh, eh, campesinas, eh, indígenas, que están eh, en el lugar, y ese es el contexto muy específico, ¿no?, de las defensoras de la tierra y, y, de, y del territorio, que se encuentran ubicadas en el en el seno del conflicto, ¿no?, Eh, no no no es puede establecer comparaciones de quién sufre más quién sufre menos no pero obviamente todos los defensores de derechos humanos que se encuentran amenazados y agredidos eh, se, eh merecen todo nuestro respaldo no pero hay una situación muy específica muy diferenciada con respecto a las a las mujeres y a los hombres que defienden la tierra que están en ese mismo espacio donde se produce el, el conflicto, están con sus cuerpos, con sus comunidades, eh, con su actividad, viviendo ese, ese conflicto, no y eso obviamente las sitúa en una situación de especial vulnerabilidad. Y siempre el problema es el mismo, es decir empresas a las que se da permisos a los gobiernos de estos países dan un permiso para que puedan utilizar esos recursos al ha lado de una central hidroeléctrica pero podríamos hablar también de, de la minería es decir que legalmente pueden estar en esas tierras bueno eh, legalmente depende como como análisis la, sí, la legalidad sí, sí. verdad a ver por ejemplo en el caso de, de honduras pues se eh, habla de que prácticamente el 30% del territorio hondureño se encuentra concesionado a a, a, pues a a diferentes proyectos megaproyectos, ¿no? Tanto mineros como puede ser hidroeléctricos, ¿no? Como era el caso de, del, del proyecto en concreto con tal que se levantaba eh, la compañera Bertha Bertha Cáceres, ¿verdad? Eh, entonces, estos son concesiones obviamente otorgadas por por el Estado hondureño. ¿Bajo qué parámetros de legalidad? Bueno, pues algunos sí Eh, quiere decir algún parámetro lo cumple lo que pasa que que, que no cumple otros, por ejemplo no, no, no se cumplen parámetros de legalidad internacional que, que tienen que estar eh, incluidos en la legislación nacional del Estado ¿no? uh -huh. entonces, eh, por ejemplo ¿qué parámetros no se cumplen que son fundamentales en el caso de, de los pueblos indígenas? ¿no? Pues no se cumple un derecho fundamental como es eh, el, el, la consulta libre, previa e informada ¿no? es, este es un, esto es un derecho reconocido por la legislación internacional, en concreto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por la OIT, pero además por la Declaración Internacional de Pueblos Indígenas. Y, y esto es, es legislación que debe ser integrada, legislación internacional, pero que debe ser integrada en la legislación nacional de los estados y respetarse, ¿no? Entonces, eh, pues no, muchas de las concesiones no, no se están cumpliendo, eh, no se están eh, realizando en cumplimiento de todos los, los parámetros de legislación internacional, ¿Esto cuántas personas puede afectar? Ya sé que es muy difícil llevar un censo. Estamos hablando de pueblos indígenas. Hay países, sobre todo eh, Guatemala, de una gran riqueza cultural. Estamos hablando también de campesinos. ¿Se puede hacer una estimación, eh, Mónica, o es muy difícil? Pues la es verdad, ¿a, ¿a cuántas personas? Pues prácticamente... Claro, es que depende cómo, cómo planteamos esa afectación, ¿no? Sí. Pero si estamos hablando de territorio campesino, rural, pues en el caso tanto de... ...y pues, pues sentándonos esto los países, ¿no? Tanto Guatemala como como Honduras es población mayoritaria rural. Una cosa es que, que quizás no te afecte directamente en ese territorio... ...pero pues va a afectar a la comunidad vecina o, o a la siguiente, ¿no? Eso es prácticamente pues, la gran mayoría de, de, de la población. ¿Y se sabe quién está detrás de ese hostigamiento, de esos asesinatos? ¿Qué? pues eh directamente pues pues no a ver hay, hay cuestiones que que sí se saben no o sea pues eh, obviamente tanto en guatemala como como en honduras por centrarnos verdad en estos otros países la situación de, de vulneración es, es te, terriblemente grave no pues No sé pues en los últimos por ejemplo en el centro de, de, de, de familiares desaparecidos de honduras una organización fundamental de, de defensa de derechos humanos y que ha apoyado al COPIN y que apoya al copino no, en, en todo este proceso en, en, en la asistencia jurídica y legal pues eh, ha documentado en, en que, que en los últimos cinco años ha habido 23 asesinatos podríamos aumentarlosmente en los últimos días verdad de, de defensores y defensoras de tierra y territorio de ellos 15 de estos de estos defensores 국민at disappointment. Eh, se encontraban bueno en realidad 17 con los últimos o sea, asesinatos se encontraban con medidas cautelares otorgadas por la por lasión eh, Interamericana de derechos humanos desaparecido secuestra doscientos de miles de agresiones miles de casos de, de, de campesinos indígenas criminalizados que bien han pasado por la cárcel se encuentran en la cárcel o están eh, eh, tienen eh, órdenes de, de aprehensión. no esta mm. situación es exactamente eh, bueno la podríamos prácticamente espapoada. A, a guatemala ¿no? donde bueno pues el, solamente en, en, en la mitad de 2015 se está hablando ya de 337 agresiones ¿no? contra defensores y, y defensoras de la tierra y territorio con un 53 de ataques contra mujeres quien está detrás de, de estos casos pues la cuestión es que la gran mayoría de estos de estas agresiones pues eh, quedan en, en la más absoluta impunidad pero no solo impunidad en términos de reconocimiento de responsabilidades, sino incluso eh, una impunidad previa en cuanto a lo que tiene que ver con el reconocimiento de los hechos. Entonces no hay ni procesos investigativos, con lo cual es muy difícil incluso re reconocer quiénes son los responsables por los casos, por la investigación que, lle que llevan a cabo las propias organizaciones de derechos humanos pues están en, como en torno a un 60% vinculados a los propios eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y el resto es eh, pues más o menos eh, se, un, en un en torno a un 40 a los eh, cuerpos privados vinculados a la defensa de estas de estos intereses privados, ¿no?, de, de estos megaproyectos mm. hidroeléctricos eh, eh, eh, o mineros o de monocultivo, porque eso todas de las cuestiones también, ¿no? No solamente son eh, cuestiones de carácter eh, minero o hidroeléctrico, sino muchas veces también está vinculado con, con, con el monocultivo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue el funeral de Berta? Pues fue muy emotivo, muy emotivo, muy... fue, fue obviamente duro, ¿no?, eh, difícil de, de ver como una, una compañera se va no se, se, se, se nos quitan una, una compañera así pero al mismo tiempo pues fue fue un momento de, de, de unidad del, del movimiento social hondureño y fue también un, un, un momento muy reivindicativo muy muy de demanda de lucha no o sea, lo que se oía básicamente se eh, bueno pues eh, consignas de de de con de, de ánimo a, al resto de, del movimiento social, ¿no? Que obviamente mm. se queda muy tocado cuando tocan a una a una lideresa como como Bertha conocida pues, prácticamente en el mundo entero, ¿no? Pues del movimiento social y y de defensa de derechos. Entonces era fue un, fue un momento muy de, muy de respaldo colectivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues pues la consigna principal que, que se escuchaba entre todos no es que bueno pues que que, Merta, que Berta no, no no murió, ¿no? Sino que, que se multiplicó en todas esas esas voces, miles de voces que estaban que estaban acompañando su, su cuerpo y, y su lucha. Uh -huh. Mónica Alonso Sanmillán del área de Derechos Humanos de Mundubat, estaba en Honduras cuando asesinaron a Bertha y también a a Nelson, acaba de volver de Centroamérica. Y este es el diagnóstico que, que se hace. Mónica, muchísimas gracias y buenos días. Enseguida continuamos hablando gracias de este tema. Ti, Un abrazo veo. fuerte. Chao.